Vemos en la historia, del siglo XX será recordado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la pandemia de 1918, el crack del 29, la Guerra Fría, la caída del muro y el siglo XXI acaba de comenzar relativamente pero será recordado de momento por dos cosas, por lo que estamos viendo en este momento, y también por una fecha, el 11-S que hoy es protagonista en Tirar de la Manta. Efectivamente, de entre los sucesos que han marcado esta historia, como tú dices, destaca sin ninguna duda eh, el atentado llevado a cabo por Al Qaeda contra Estados Unidos en el año 2001, al principio del de, de siglo. La duda sobre aquellos acontecimientos no radican en identificar al autor, Es decir, que no hay duda de que fueron los de los terroristas de Osama Bin Laden. La cuestión, quizás la más importante, que la administración Bush intentó encubrir por todas las vías posibles, está en si hubo países que ayudaron a los terroristas en la ejecución de la barbarie. Me explico. Por ejemplo, tras los atentados del 11M en Madrid contra los trenes, siempre ha sobrevolado la duda de si el espionaje Marruecos colaboró activamente, o al menos supo con anterioridad a la masacre, lo que planeaban los terroristas nacidos en su país. Volviendo al 11S estadounidense, la pregunta es si los conspiradores que organizaron el atentado tuvieron la ayuda de algún país árabe ansioso de darle una patada en el culo a la gran potencia. Pues bien, lo hemos contado en La Rosa de los Vientos y tú, Bruno, lo has contado en alguno de, tu, de tus libros. Ciudadanos de Arabia Saudí siempre han sido sospechosos. A pesar de sus buenas relaciones con el presidente Bush, ...de haber colaborado activamente en el atentado ordenado por Bin Laden... ...el jefe saudí de Al Qaeda... ...y ejecutados mayoritariamente por suicidas nacidos... ...¿dónde? ...en Arabia Saudí. Hecha la explicación necesaria os cuento. Esta semana nos hemos enterado... ...de que el FBI... ...encargado de la investigación de los atentados del 11S... ...ha cometido un desliz similar al que os contaba la semana pasada... ...cuando el gobierno español... ...en una respuesta parlamentaria desvelaba la identidad del número 3 del cine. Los agentes del FBI encargados del contraespionaje en suelo estadounidense contestaban a una pregunta de los abogados de las familias de las víctimas cuando se les olvidó tachar de un escrito un nombre que había sido oscurecido anteriormente en cinco ocasiones. Lo descubrió un periodista de Yahoo News y gracias a él el círculo conspiratorio ha quedado un poco más claro. Sobre el secuestro del avión que se estrelló en el Pentágono, se sabía la participación de un clérigo radical, saudí, de una mezquita de Los Ángeles, Fadad al-Tumayri, y de un hombre que estaba en todas las salsas terroristas, Omar al-Boyami. Ahora sabemos la identidad, siempre ocultada, de un tercer sospechoso. Ese hombre es Mused Ahmed al-Harrá, que, atención, fue un funcionario de nivel medio del Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí destinado en la embajada de su país en Washington en los años 1999 y 2000. Desconocemos la razón, pero ya es casualidad que el nombre guardado bajo siete llaves por el FBI sea el de un funcionario saudí. No sabemos, y me temo que nunca sabremos, quiénes estuvieron detrás de los atentados. Pero hoy, Podemos sospechar con más motivo que Arabia Saudí estuvo en el ajo y algunos en Estados Unidos no quisieron que se supiera. Fernando Rota, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Luego, Cuídate, chao. adiós. Chao.